Horain badak izue, ilkarrizketa daukagula izarekin, ez da hitz egiteko txirbelenean antolatuko, bueno, antolatuko, eta antolatuak ja dituzten jarduneldean inguruan, langile borroka gara, somoz lutsa horrela. Eta, bueno, berarekin e, ba, kontaktatzen saiatu bitartean, ba, nik e, gutxo gora bera, ba, gainetik e, kontateko dizuet, ba, zertan den, eta hori guztia, ez da, bueno, badak izue txirbelenea bete-bete handa biera lanean, jotazu, proiektu berria denean, amaten du sekulako eskarmentua dutela Bizkar gainean, hainbat gau zantolatzen ari direlako, eta gainera danak txukunak eta itxura hunekoak. Eta, bueno, hurrengoa ba, hori sebera da. E, somos lutsa aurrera, langile borroka gara, eta ba, esan bezala ekital dizbet, eta ba, besteak beste e, esate bat izango dugu argazkira argazki erakusketa bat, e, ba, 20 años dela martza de hierro, eta bertan ba, ikusaili izango dugu ba, zertan izan zen horrengela hogei urte ezta gure gurasoe, gure haitek eta gure Ba, borrokatu zuten lan eskubide hori, eta elabe garaietan, zapustu zutena ba, industria reforma esarri ziguterako, eta Europatik ez eto zen irizpideak aplikatuta, ba, nola ez? Beti, Europan esaten dena egin behar. Horrez gain ere, ba, bueno, ba, emakumen paper azpimarratuko dute, eta gaineratu nahi izan dute, ba, Beste itzaldi baten bitartez, ba, gogoratu dezagun, e, labe garaietan ere, emakumeek e, borroka egin zutela etzela bakarrik gizon kontuen izan, nahiz eta askok hori uste, baina bakizue beti usteak erdi ustel, eta e, mundu guztiak parte hartu zuela, hori, ahidez izango da, maiatzaren bederatzean, e, txirreneak kultur genean, saspietan, Asamblea de Mujeres de Altosornos de Bizkaia. Horrez gain, e, izango dute bideoforum bat, Argentinako ereduak izpide izango dituzte, batak izue, ba, langile askok utxik, edo botatzea, re, gida jakini gabe zeduen hainbat lantegi, berreskuratu zituzte la, ba, herri mugimenduari esker eta herri borrokari esker, eta hori kontatuko digute txirberenean bertan, maiatzeren amalauan martitzena zazpietan eta islariak askapenako kideak izango dira. Bueno, horrez gain, ba, ba, gauz asko daudera, ez da, ba, Lutsa horera en aurrera, horiera ipaga izango dugu. Maiatzaren amasaian osteguna, txirbelenean, nola ez? Dena txirbelenean izango da, eh? Zazpietan. Eta islariak izango dira, ba, bueno, enpresako miteko aurrera, enpresako miteko kideak, eh, Jesus Tomasekin batera. Osta eta hori dat, ba, jubilatu den ba, torneru bat, eta horren bueno, gainean zeresan handia daukana. Hori gutxi balitz, beste bideoforum bat ere badaukagu, Eta, bueno, benesulako ba, langileen ganeiko kontrolaren ingurukoa txirulenean Maia txer nago eta batean martitzena, saspietan, komitea internacionalistek, bueno, ba, proposutakoa eta egideatutakoa Bueno, y para hablar de todo esto, tenemos aquí a Isa Aupa Isa, nos oyes? Isa? I Isa! Aito. Aiso! Aisa, hemos conseguido, hemos superado las tecnologías Y ya, pues estaba comentando un poco, Iker, por encima la, lo, el programa que va a ver Luego a ti te vamos a hacer preguntas, otro tipo de preguntas. Pero antes de empezar la entrevista, que eh, te vamos a hacer unas preguntas así de calentamiento para para perder el, los nervios. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos de dónde eres. Bueno, yo soy de Sestau y soy del barrio de Rebonza. ¿Y qué falta y que sobra en tu barrio? Pues ahora mismo. Sí, ahora mismo. Ahora mismo... Bueno, hace seis meses faltaba un lugar como Chirvilenea, por ejemplo. Y, y pues ahora mismo eh, faltan más iniciativas para llenar Chirvilenea de contenidos. ¿Y qué sobra, Isha? Pues sobra el que la gente no quiere organizarse, el que la gente le dé miedo un poco cosas nuevas. Eso eso sobra, los miedos sobran, casi siempre. Ya, la, la verdad es que es un bastante, una trada bastante considerable para hacer cualquier cosa, ¿no? Mm. Si necesites de nuevo, si tuvieses la opción de elegir dónde nacer, ¿qué lugar elegirías? Yo ahora mismo, no sé. ¿En Sestao? En, en Sestao, sí. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Baracaldo? Baracaldo <risa> los vecinos, que... Qué Como políticamente vecina... correcta eres, eh. <risa> Herricolore. <risa> Herricolore. Herricolore, Tamari. <risa> ¿A quién te gustaría conocer o haber conocido? Qué personaje o qué persona? Uf, qué preguntas. Nos bueno, así hacéis. Así pues, somos, ya sabes. <risa> pues uf, uf, uf. uf. Este, bueno, ahora mismo no sé qué decir. No sé, espero conocer salir conociendo gente interesante. Hasta ahora he conocido gente muy interesante, de la que de la que sigo aprendiendo cada día y mm. no sé. Muy bien No, no se me ocurre ningún personaje esa es, esa es una respuesta perfecta Has dicho muchos Has dicho un montón <risa> O sea que está bastante bien Y si tuvieses enfrente al alcalde de ese estado ¿Qué le dirías? Lo primero que esté bien en la cabeza ¿Qué le dirías? Pues le seguiríamos invitando a conocer Turbilenea Para que, no sé si yo eh, llego a conocer alguna de las escuelas de aprendices Pero la gente que ha venido Que conocía o trabajaba en la escuelas de aprendices Estaba gratamente sorprendida Del cambio climático que está pegando gracias al al esfuerzo de, de mucha gente de ahí del barrio, del pueblo, incluso de Escarralea, ¿no? Que está viniendo gente a ayudarnos también. Yo uh -huh. le invitaría, le invitaría a que no a que no critique una cosa que es superpositiva para, para no nosotros, para un pueblo, sino para toda para toda Escarralea. Uh -huh. Y bien. a la última pregunta de esta de esta cadena, si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Que chivililenea dure muchos más años que cucucha y que tenga la potencia y la repercusión internacional que, que tuvo cucucha y que es estado y que se hable de ese estado eh, por una vez de manera positiva y como que como que somos gente creativa y, y, y luchadora antes y ahora y, y, y más tarde vamos muy bien muy bien <risa> bueno pues vamos al grano ahora Vale. Antes, vamos vale. a bueno vale. ya hemos estado introduciendo un poquito que vamos a hablar de las jornadas lucha Somos Lucha Obrera, pero uh -huh. antes, como ya hace tiempo que un compañero tuyo estuvo haciendo una entrevista aquí nos contó lo del proyecto de Chirvil, ¿cómo uh -huh. va el proyecto? Ya encima la semana pasada fue la inauguración, cuéntanos cómo está en este sí, bien, momento, bien. qué tal la inauguración, cómo fue la cosa. Pues después de, de seis meses trabajando, si alguien quiere ver en la página web, que es www.chirvilnea.org, hay un vídeo que más o menos recoge los seis meses de trabajo, que ha sido bastante duro pero también muy gratificante porque hemos, hemos hecho el grupo más fuerte y nos estamos retroalimentando un poco porque capacidades muy diversas. Entonces, ahora mismo, eh, el 20 de abril fue la inauguración, fue un éxito total, o sea, a lo largo del día pasaron por allí más de 500 personas, se dio de comer a unas 150, que hubo súper, súper buen ambiente durante todo el día, hubo actividades para chiquis, hubo un teatro infantil a la mañana, bueno, hubo un montón de actividades, no voy a aburrir, Y ahora mismo estamos centrados en en, en todo el en llenar de contenido, cada espacio es un espacio gigante, entonces una de las cosas que más nos preocupaba era recuperar el tema de la, de la memoria histórica el, y, y pues un grupo de gente, con apoyo de gente de otros pueblos también, pero un grupo de gente de Chirvil Grande, hemos estado trabajando en, en estas jornadas. Uh -huh. Las jornadas de Somos Lucha Obrera, ¿no? Sí, baila. Hay otras actividades, pues yo que sé, hay conciertos, ha, ha, ha habido algún que otro concierto, ayer vino un grupo un grupo gallego, pero bueno, más más tema político social, un poco así más allá de la cultura o fiesta o tal. Eh, lo gordo que tenemos de Canal a Mayo es estas jornadas. Y que la, cómo se os ocurrió? ¿Por qué pensasteis que era importante que empezar la primera, o sea, la primera actividad fuerte aparte de la fiesta de inauguración, claro, Eh, que fueran unas jornadas sobre esta temática en concreto. Bueno, donde donde está Chirvilena es la escuela de aprendices de artesanos de Vizcaya. Entonces y, y esa escuela tiene muchos años y la historia de ese edificio es es la historia obrera. O sea, es un edificio emblemático que estaba abandonado y creemos que hay que llenarlo de, de contenidos de este tipo, o sea, que tengan relación directa con el propio espacio en sí. Entonces, más que nada por eso, también porque hubo Porque conocemos, o sea, gran parte de nuestros padres, han trabajado en las fábricas de la zona eh, y además cayó en nuestras manos una exposición magnífica de 60 fotografías de fotos de la zona desde 1908 hasta 19, hasta que empezó un poco la decadencia de la industrial y la y de la marcha de hierro. Hay 30 fotos de la marcha de hierro de hornos a... ...a Madrid, que, que cumple este año casi 20 años... ...que fue, uh -huh. que parece que fue ayer para alguna gente... En octubre pero, cumplió 26, o sea, 20 es, años en 20, octubre pasado... Sí. Eso, Tamara, uh -huh. bien... Y la exposición eh, a partir del 2 de mayo, ¿no?, va a estar... La exposición eh... va a estar todo el mes mínimo, desde el 2 de mayo hasta el 6 de junio... ...seguramente luego la dejaremos un poquito más y vemos que la gente tiene tiene interés... Sí, algunos trabajadores de altos son los que van a hacer, ¿no?, como la primera visita guiada, ¿no?, o... Sí, la gente que se anima a venir el día 2 de ju de mayo, porque va a, va a haber gente que estuvo en la marcha y gente que y gente que recopiló todas estas fotografías antiguas y también de la propia marcha ayer. Entonces, va a ser una ocasión súper especial, porque ellos mismos nos van a contar el porqué de cada una de las fotos. Entonces, que la gente se anime, porque va a estar súper interesante. Y además, uno de ellos va a dar una charla bre brevita, así, sobre... ...sobre los 20 años de la marcha de uh -huh. Estamos viendo el programa... ...estamos viendo que, que hay gente de representante... ...de la Urrera, de la fábrica Urrera... Uh -huh. ...gente de la Asamblea de Mujeres... ...gente de la Valco... Uh -huh. eh, que, bueno, ...que todo esto también sirve... ...para recuperar la memoria histórica... ...de, de Esquerra Aldea... Que, ...que aparte que ya se está acabando toda la siderurgia... Eh, ...la gente como tú por ejemplo... ...y como yo también... Uh -huh. ...somos hijas de obreros... Eh, uh -huh. ...somos igual la, única, la última generación... ...que tenemos algo de noción... no ...pero pensando uh -huh. en las próximas también... Es uno de los objetivos, ¿esa? Sí, sí, sí. O sea, el, el objetivo principal o sea que, que, que tienes es traer al presente el recuerdo de tantas luchas obreras que, pues, que han forjado la dignidad y la identidad colectiva de, de toda Esquerra Aldea. Y, y sobre todo queremos animar que cumple como una doble función de cara al, al público objetivo de las jornadas. Que gente mayor que pueda tener ganas como de recordar el pasado venga a un espacio nuevo y en construcción y forme parte de él, eso sería una parte que igual a veces no vemos, pero que a la gente cirugliana nos interesa mucho, que la gente mayor de desestado se acerque al espacio, uh -huh. y también que la gente joven, igual, o no tan joven, que no sé si meterme yo en joven, pero... <ríe> me sí. sí, claro sí, pero sí, que no. Bienísima. Bueno, porque pues la gente joven conozca y aprendamos del, del pasado, ¿no?, de a veces nos tachan de inmovilistas, yo creo que, que gran parte de la gente, por lo menos que me rodea, a mí no lo somos, pero tachan a la juventud inmovilista. Entonces, que aprendamos del futuro del pasado para construir un futuro, pues, juntos. Sería súper rico que en las charlas haya gente de todas las edades y yo creo que eso se va a dar. Y creo sí. que para de cara al debate va a ser súper interesante el compartir experiencias de... Y y gente joven también, que, est que estemos con ganas de conocer el pasado, pero para cambiar el futuro, ¿no? Y habéis conseguido también, lo que dices, eh, mezclar gente de diferente edad, y también uh -huh. estáis eh, haciendo lo posible por mezclarle una realidad eh, local con la internacional, porque también Ascapena sí. y Comité se están aportando en estas jornadas, ¿verdad? Sí, sí, aparte, el, las jornadas, aparte de que el movimiento, digo, por una parte está el tema de internacional, hemos intentado meter eh, un poquito de todas las inquietudes que hay en Chirvilenea, Entonces, el movimiento obrero es el grueso de la estructura de las jornadas, pero ahí eh, se ha metido también el tema internacionalista, porque consideramos que en Venezuela y en Argentina hay una serie de procesos de fábricas recuperadas que nos parecían muy interesante para reflexionar de cara aquí a lo local. O sea, así que el, esta frase que siempre se dice de, de actuar desde lo local a lo global, pues vamos a aprender de lo de, lo de fuera para, para cambiar un poco nuestro entorno. Y también se va a tocar el tema eh, feminista, Un poquito a, eh, a través de las mujeres de altos hornos y el tema antimilitarista a través de, de caquichas. No sé si me estoy mucho y… No, no, no. no en base, en base, un repaso de todo lo que está programado yo creo es bastante interesante mm. también ¿no? en ese sentido. Sí, hemos intentado tocar unas cuantas cosas que nos inquietan a la gente que estamos formando parte ahí del, del espacio… Y, vamos, estamos estamos muy contentas porque creemos que, el, que recoge varias bastantes inquietudes. Y lo que sí esperamos es que esto sea anual, si, si sale bien, porque hay cosas que nos han quedado por ahí que queríamos haber metido, pero con nuevas actividades, creo que para empezar las primeras jornadas está bien, porque son además bastante potentes cada una de ellas. Entonces, pues bueno, de momento esto es lo que hay. O sea que hay intención de que las jornadas continúen en el tiempo, que no sean las primeras, sino que haya unas segundas o tal vez más. Sí. Mm -hmm. Sí, sí. Uh -huh. ojalá que haya 10, 11, yo qué sé. Oh, a ver, yo creo que el tema da mucho de sí y, y, y yo creo que se puede hacer una, una al año, a ver si la gente está animada y viene mucha gente a participar. Y otra pregunta respecto a las actividades que tenéis organizadas. Eh, Hay también una mesa redonda respecto a la huelga general del 30 de mayo, ¿no? Sí, sí uh -huh. el, la historia es que cuando empezamos a planificar esto hace ya unos cuantos meses pusimos una charla el día 30. Entonces, al hacer unas reunión de coordinación con, con los diferentes colectivos que colaboran, nos dijeron, parece ser que el día 30 hay huelga. Y y, dijimos, y un, uno de ellos además dijo, eh, sería interesante hacer una mesa redonda porque hay, como últimamente hay bastantes huelgas, eh, hay gente que se llega a plantear para por qué una huelga, ¿no? Sí, sí. Entonces, este que lo plantea dice, yo tengo súper claro y lo repito, lo repito, digamos joder, pues por qué no hacemos una mesa redonda para que cada vez más gente lo tengamos súper claro? porque eso es necesario una huelga y más ahora, o sea, más que nunca. Sí, la foment... gente está un poco cansada, está un poco cansada, pero es que no nos queda otra. Solentar el debate, ¿no? Has dicho, igual mm. la duda, no sé sí, hay que hacer cosas, pero joder una huelga, mm. mucha gente se queja a veces, ¿no? Joder. Sí. Entonces lo queríamos un poco pues que los sindicatos convocantes, que eran representantes ...y pues que, que cuenten un poco el porqué... ...y también que se dé un poco de debate con, con la gente... ...que podamos estar ahí escuchando y así. Muy bien Isa, pues entonces... Eh, ...ahí queda la invitación abierta... ...la primera convocatoria... No, eh, ...repetimos que es el jueves día 2... Uh -huh. ...que sería la presentación de la exposición... ...a partir de las 7... ...es que la exposición 20 de años desde la marcha de hierro... ...donde habrá una visita guiada de la misma... ...pero luego la gente que no pueda participar... ...estará un mes allí en la exposición... ...para poder ser visitada... ...y, y luego todos los jueves... Todos los jueves son las, las Todos charlas. los jueves y casi todos los martes. Todos los martes y jueves uh -huh. eh, habrá diferentes charlas, de todas modos el programa se estará pasando en la página web de Chirville, enea estará en la en la página web de Ricolore también se podrá ir consultando, pero como dura más de un mes, pues pues bueno, ahí se uh -huh. puede ir mirando día a día y no sé si hay alguna cosa más que quieras decir, si no también cuéntanos cómo la gente puede contactar con Chirville, dónde está para que la gente se pueda acercar o uh -huh. Bueno, Chirvilenea Chir es la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya, que está al lado del Horno Alto, la gente igual conoce el Horno Alto ese que están eh, reformando desde hace un, unos meses para acá. Entonces, es el, la Escuela de Aprendices del Edificio Rectangular que está al lado, está al lado del tren de Renfe, que es la parada de Sestau, está al lado de la parada de autobús de que pasa eh, Bilbao ahí eh, que para ahí al lado del Horno. Y, y Santurchi Galacalde de... también. Así, es eh, la última decarlo también. Y los vizcaibus que pasan por esta o por la calle de abajo, por la calle, por la carretera general para, paran justo justo al lado de Chirvilenea. O sea, una flexibilidad perfecta. Y bueno, como es, como es una zona que antes había miles de trabajadores, ahora desgraciadamente no. Chirvilenea es una de las zonas de mejor comunicadas con, con servicio público de todos los galerías, sí. yo creo. Sí, sí, está o sea claro. Que de, de todas formas, para la gente vaga o la gente que tenga dificultades del coche por alguna cosa, hay un parking gigante también, que te que sientas por la casa de socorro, que está tapiada ahora, porque toda esa zona está bastante abandonada, esperemos que cambie esto de un, de un, de un, de un, en un corto plazo, si entras por la casa de socorro, vagas con el coche y aparcas al lado de la entrada de digo Para gente que tenga algún problema de movilidad eso, es posible llegar hasta la puerta también. Y para participar en el proyecto, para participar en el proyecto, pasarse por allí. Hay hay estamos intentando poner en marcha un abulego para las tardes, que que en la abulego haya siempre alguien de Chile para atender a la gente que tenga proyectos, iniciativas, propuestas. Entonces sería el eh, lunes, si no me equivoco, está en la página en la página web, pero si no me equivoco, es lunes y jueves eh, por la tarde. Uh -huh. Entonces pasarse directamente por ahí o escribir al, al, al mail que es culturgune@gmail.com. gmail.com uh -huh. Muy bien, ¿no? Pues ya con tantas casas ocupadas en Escaraldea, nos falta Baracaldo. A ver, a, a ver. San Turchi 2, la Cielo, Culturechea, Mamariga, en Puerto Rico y en Saint-David con toda esa potencia que ha empezado, ¿no? Sorionac por ello. Y a ¿Ver Baracaldo cuándo? A ver, a ver. En, Bar en Baracalda tenemos sitios, he estado para la gente de Baracalda también. ¿eh? Sí, a uno, bueno, es que en Chirví yo creo que entra, todo el mundo ocupa de Vizcaya, sí, prácticamente. Bueno, 3.000 metros cuadrados, da para toda Esquerra aldea, aparte mea ha aldea y si quieren los de Costa Rica les dejamos también. Bueno, igual... Tiene que negociarlo un poco más. Igual tiene que aportar algo más. <risa> Bueno yeah. Isa, pues muchas gracias por contarnos todo esto y bueno, ya iremos a las jornadas y, y ya estaremos anunciando desde Ricolore todas las actividades que ah. habéis haciendo en Chirvilenea. Ah, no, no os lo perdáis, paso lista. ¿eh? Vale. vale. Ánimo. Es que, Venga, ricasco. Es que ricasco.